Argentina, para México, Monterrey. Yo siempre cuando salías a ganar tenías mucho ruido, te querían bajar. Un día en un laburo te tuviste que tirotear, ya voy un justiciero, te vino a matar. Todos los geditos con las palmas arriba y arriba y dice, vos bebés. Se chupete con fierro en la cintura y con la mema a todos vos los quemabas cuando bola no te daban naciste así como iglesia abandonada la que ya no tiene cura moriste así tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una.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 Wat qué vamos a, hacer? a